Escucha Radio Fuelle. Sonido Buenos Aires. La trompeta de Ricardo Culota y los músicos de La Guardia Nueva. Comenzamos con dos temas de Roberto g r e l a Primero, Septiembre Color. Radio f u e l e De Roberto g r e l a Bien Nuestro. s p a l Radio Fuelle. Madre Selva, la versión de culota y la guardia nueva. De Canaro y a m a d o r i Especial Radio Fuelle. Flores Negras, Francisco de Caro y Mario g o m i l a El archivo Radio Fuelle. El recuerdo de Jorge Marciali haciendo la pena de su amigo, el poeta lunfardo Daniel Giribaldi. Hacía ganas de morir. Llovía. No había dónde ir. Daba pavura la noche afuera. Y en el alma oscura, la lluvia. Que caía y que caía. Un fanfa batiría la i s e m i a Pero no, me mojé con tu ternura. s e b a s t e mate, y en la catrera dura me ayudaste a llegar al otro día. Hoy, quizás el balurdo ya no f u n g u e tal vez sus mates con tu hierba. Se ve un dorima tarúpido y colunque, pero hace ganas de morir y llueve, y quiero estar con vos. Mi telefón que es tres siete, dos siete, siete nueve. Alma de loca. de Guillermo Cabaza y Jacinto Font en la versión del Polaco Bollerich. Bullanguera, que la vas de alma de loca, la que con tu risa alegre despertas el cabaret, la que llevas la alegría en los ojos y en la boca, la que siempre fueras reina de la farra y e l p l a c e r todo el mundo te conoce, mal locada y caranera, todo el mundo d u daría lo que yo puedo c u r a r Que te he visto la otra noche parada en una vidriera, contemplando una muñeca con deseos de llorar. e p r e g ú r t e que tenía y me respondiste nada, adivinando al verte tan cambiada, que era t u intento ocultarme la verdad. Sonrisa que tus labios dibujaban de la nada, y una imprevista lágrima turbada, como una perla de tus ojos, fue a rodar. Quien creyera, mi longuera voz que siempre te reíste, voz que siempre te burlaste de la pena y el dolor. Y vas a mostrar la en l e c h a poniéndote seria y triste por una pobre muñeca, modestita y sin valor. Yo te guardaré el secreto, no te a f l i j a mi longuita. Por mi nunca sabrá nadie que has dejado de reír. Y no vuelvas a mirar a esa pobre muñequita que te recuerda una vida que ya no podrás vivir. リアスチームで見ながら、無限開発機場なら、パッケージを奪うか、 私たちの人生は、私たちの人生は、私たの人生は、私たちの人 Que me quieras, de Carlitos y Lepera, por Andrés Calamaro. Acaricia mi sueño, el suave murmullo de tu suspirar. Como ríe la vida, si tus ojos negros me quieren mirar, y si en mí o el amparo.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 Se vestirá de fiesta con su mejor color y al viento las campanas dirán que ya eres mía y locas las fontanas se contarán tu amor. すてきなのに。 El día que me quieras no habrá más que armonía será clara la aurora y alegre el manantial traerá quieta la brisa rumor de melodías y nos darán las fuentes su canto de cristal el día que me quieras endulzará sus cuerdas el pájaro cantor Florecerá la vida, no existirá el dolor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar. Y un ioso, en TU p e ラ o l ミステリオ n a ラ a c ド r i ン s ュペロルシ e r ナガクリョ r サケベラ c ケレスミコンス MI ロミコンス e l ロ El clásico Del repertorio de Rubén Juárez. Para vos Canilla, de Horacio Quintana y Julio Martín. Malos laburantas moldearon tu arcilla, mezcla milagrera de o b r e r o y c o r r i l o Quien n a c e diariero morirá Canilla, cumpliendo en su vida la ley del pregón. Vos Buenos Aires se despierta al alba, colgando en el aire sus trapos al sol. Sos el e s t r i b i l l o de un tango que arranca allá entre las teclas de una redacción canilla q u i e n p e i n a caras diarieras h a b r á s o ñ a d o Cien quimeras que el tiempo hizo mi lastida, canilla. s Peleando la vida, gritos, ganaste un kilo de amigos que tu parada caudilla. Hermano, la noche me dio un barato p a a estar en tu esquina un rato y evocar con tu peregón una leyenda sencilla que cuenta Como a un canilla, la vida lo hizo gorrío. Pega o a t u silbo, anda siempre un tango. Hijo de la noche que se arrima a vos, porque saben fija que tiene un hermano en todos los sitios donde hay un peregón, hermano. La noche me dio un barato p a estar en tu esquina un rato y evocar con tu peregón una leyenda sencilla. Que cuenta como un canilla, la vida lo hizo gorrión. Volvé al sur. e s c u c h a Radio Fuelle. Archivo Radio Fuelle. ¿Qué decís, Carlitos? Contento, hermano, de haber colaborado con vos en el hermoso tango Mano a Mano y ser el primero en interpretarlo en fil sonoro. Y yo, viejo, encantado del artista y de la mía. Gracias, viejo. Los cortos de Morera, el inventor del videoclip. Carlitos g a r d e l Celedonio Flores, mano a mano. Rechiflao g en mi tristeza, tengo que oír, veo que ha sido. En mi pobre vida, paria, ser una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido. Hoy te es buena consecuente y yo sé que me has querido. Como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio el juego, dale. Manche cuando vos pobre percalta, gambet llevas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta, los morlacos de notarios los tiras a la marchanta, como juega el gato en maula con el mísero ratón. El mar te lleno de infelices ilusiones s e n g r u p i e r o n los soldarios, las amigas, el gavío La milonga entre manate con sus locas tentaciones Donde triunfan y que la ubica mi noquera fuera de tensiones Se t te i e r r a n todavía dentro del pobre corazón Nada debo a g a r a de ser de mano a mano hemos quedado No me importa lo que has he hecho, lo que haces y lo que harás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 もう一度、富士山の旅は富士山の旅は富士山の旅は n a 山の旅は富士山の旅は富士山の旅は富士山の旅は富士山の旅は e 士山の旅は富士山の旅は富士山の旅は富士山の旅は富士山の旅は富士山の旅は富士山の旅は富士山の旅は富士山の旅は富士山の旅は富士山の旅は富士山の旅は富士山の旅は r o 山の旅は富士山の旅は富士山の旅は富士山の旅は富士山の旅は富士山の旅は富士山の旅は富士山の旅は富士山 d o は e a s d e s c 士 l a 旅は富士山の旅は富 i e の o アコロダテデスティアミゴケアデジュガーセルペデジョンパイユダテロケポエダ